También tienes voz. Reporte ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto@notus.com.mx. Regresamos a Notus Sport en desde Irapuato, Guanajuato y pues. Sí es preocupante, la verdad, porque ese tipo de situaciones no no se a necesitar y menos el final del torneo, ya cuando el que todo se haya afinado. Eh, el hecho de que sí se aborre el jugador, con Nacho lo sabe perfectamente, eh, ya vas delimitando tu cuadro ideal y vas cada vez jugando más con él, con el marquito también, sí, sí, sí. Que son, son cosas que, que parten del fútbol, o sea, vas, del, vas delimitando tu equipo para que pues, los que más te responden son los que dan la cara por, por el equipo, eh, pero pues ayer sí, ese derecho fundamental de, de llegar a los golpes en la banca, eso sí es muy general, del público, y de que algún sector de la gente pues minimice eso, no, no se minimiza, no se puede minimizar total, porque ese es un reflejo de lo que... Entonces, está mal, está mal realmente ese tipo de, de situaciones. Ojalá que se corrijan por parte de la directiva, porque una cosa es una relación personal y otra cosa es una Una cuestión, una cuestión deportiva en el que el equipo está muy por encima de cualquier relación de claro. índole personal en, en el interior y vaya que tiene bueno yo vi un irapato nuevo eh, tiene mucho jugadores que fue con el balón Ya no la había visto jugar y todo y ayer también tienen ese, ese don de saber jugar, pero. Perdieron muchas pelotas antes. Desafortunadamente de se perdió balones muy inocentes. Muy inocentes y algunas jugadas que no, no las alcanzaron los que a los extremos. normales Lo que no había un acompañamiento por ejemplo Hay un medio en Iraputa. Es un número 10. Y ayer perdió 13 pelotas. Då är det så att du inte får någon. Det är så att du inte får någon. Det är så att du inte får någon. Det att 60 minuter, 13 pelotas... 13 minuter, 3 minuter och en 3 minuter, y medio prácticamente... minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 ...en 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 minuter, 3 Y va a ser muy complicado, la verdad, porque se nota partida el equipo. Quizá... Híjole, yo no, no sé sí que no quisiéramos promocionar a nadie ni nada, pero ahí hubo otros entrenadores ahí en la, en la tribuna, también ahí, ¿eh? No sé si, si invitados por la directiva, no sé si nada más este, llegaron a saludar a... ¿A... ¿A... ¿A... ¿A... Manquito? Ajá? De Manacho. De Manacho. Pero, este... Ya ayer hubo otros está Bastante capaces de y con Y con buen Corrículum. Currículum y con, y con buen ojo de la gestión También pues de las, de las eh, Sí hubo más gente Ya vimos por ahí En las partes de 5 y 6 En algunas zonas que sí De las que habitualmente Nada más entraban en 7 y 8 eh, Pero falta todavía Mucho más trabajo Muchísimo más trabajo es Lo que falta Eh, falta también, pues que se defina eh, la, la situación de, de, de los jugadores, de, de, de qué organización es la que se va a estar, o qué grupo va a estar apoyando la organización, ok, lo de Celaya, Celaya, lo de Lopato y Lopato, también, yo soy de las compañeras que deben de definir esta, esta parte porque esa incertidumbre pues, si bien los medios de comunicación en esta etapa están ahí en el palco apoyando también ya hubo otra etapa en que se trajo un equipo de Querétaro y ninguno estaba ahí y ningún medio de comunicación no estaba ahí en este palco y vaya que ese equipo llegó hasta una que tal vez se no de algo pues, que crean de que cobran decreto, que cobra y supuestamente que juegan aquí por el mundo de, de Irapuato todavía el último intento de la gente de Martínez para traer fútbol aquí en la en la, en la segunda división y de que ese, ese, ese proyecto así no, no, no traía ahí nada, no traía nada prácticamente de, de gente eh, hay que ver que sigue, estar muy atentos Aparentemente ya el grupo de algo, el, de el señor Sergio Lindo, tuvo una resolución a favor de, de esta administración dentro de lo que es el, ¿El estadio? Del estadio. Hay que esperar y ojalá le den el aporte lo que, que merece realmente y que se den cuenta de que de repente con muy poco pero jugando bien se logran muchas cosas. Ayer hubo lapes que jugaron bien, realmente después del primer gol. Bueno hasta el primer gol y luego por ahí dos tres jugadas en las que corrieron oles que, que realmente hicieron un buen, buen fútbol y de repente la partida de la, la en donde se hizo acto de presencia. Se sí, veía sí, sí, sí. sí, muy desplegante el equipo y a apestaba y a pesar de todo fíjate que el detalle que hizo la afición a lo último, estaba apoyando a la Iracuata. Nunca nos... nada no, no, menos, a mí nunca me ha pasado eso que hizo la gente ayer, no me ha pasado ayer, se me han sido varios otros partidos que también han apoyado a la gente de ayer, pues sí me queda aceptable. A pesar de que perdieron y todo Pero la gente estuvo con ellos Lamentablemente Los hechos que hicieron ahí Los esos chicos Bueno pues ahí, ahí sí Dejan algo que desear y todo Mira Nacho Están con ellos porque Quieren al equipo Lo han estado sintiendo Pero el equipo no les responde y quiere más, la afición quiere más. Imagínate si, si fuera un equipo luchador, que fuera todos los 90 minutos. Imagínate si no tuvieran el triple de gente que hay ahorita en el estadio. Pero, yo siempre he dicho, bueno, tengan un mensaje allá, allá arriba. 90 minutos de entrega total. Ayer son chavos. 23, 22, 24, pónala ahí. Son chacos de todo. Y llega los conocimientos de la vida y es un equipo de apatía, de, de estrella, de que pasó una traducción de, de que tienen las cosas y todo. Y cosas o creerse en el equipo que ya hicieron su trabajo y, y ya no no pueden o no quieren hacerlas. Yo digo que, bueno, a lo mejor que la a que nos pusieron a nosotros, a 90 minutos de entrega total. No, puede ser 95, pero ayer sí. Además con el no, acicate del entrenador, que es una clave, de es, que 70% Sí, sí, que le meten el gol yo dije, bueno va a reaccionar el ataque ya está he en el detalle ya reaccionó ya casi como los 5 minutos que está levantando al último sí pero ahí muy raros o sea, el ataque muy Ya, pasar vaya el equipo todos los defensa como están abiertos no o saben mucho detalle El profesor está bueno, pues imagino que tiene sus videos y todo Para que vean las fallas que se están poniendo ahí en el equipo Porque sí, sí está muy partido el equipo Y ojalá la reacción no a la liguilla Porque si entramos o no entramos y... intentan ganar y depender de otros resultados ¿Ustedes todos? ¿No? Y ya sea, hay... entre el 1 y el 11 hay cuatro puntos de diferencia Con derecho a Celsen. El 1 y el once con derecho ascenso, hay alrededor de cuatro puntos de diferencia. Entonces, pues se tiene que ganar. Y, y depender de ojos con los también. ¿no? Van con Pachuca, viene Querétaro y van contra Loros, que es el actual campeón. Es el actual sí, sí, el equipo... El, para la no, el que ascendió, es el que ascendió. No, no ascendió porque su estadio no, no, no reunió las condiciones de, de, para la liga de ascenso, porque ya, ya ves que ahora ya las cerraduras ya no, ya no son aceptadas. Ya el estadio de Colima era una herradura, tenía que estar completamente... Hecho el óvalo. Acá. Hecho el óvalo. Con tribunas como en Salamanca, el, lo que detuvo a Salamanca también de de más briga de ascenso también. Y ¿Juegan en Colima, verdad? ¿no? Juegan en Colima, en la Universidad de Colima? Sí, en el campo. Sí, sí, sí, lo conozco por ahí. Ajá. El de TP también. Sí, en la Arena Cora ahora. Pues vámonos al corte de y regresamos. Yo acabaré contigo, esa cara bonita, ya no me hará llorar, este dolor absurdo lo voy a superar. Esflanar a sonombres no de antes de serla, puede que vaya al cine. La muchacha fea, y si me roba un beso, te corresponderé. No sé de qué manera, pero te olvidaré. Oficialmente confirmo que todo termina. Esto no tiene futuro, se llama rutina. Yo estoy buscando ternura en una mujer y ese concepto contigo. Nada que ver y si vienes a buscarme o ya ser sincero y mis primeras palabras serán un te quiero ya sé que más de 1000 veces te he dicho estas cosas y que al final me regreso con cientos de rosas Olvidar a recordar de todo mi pasado me reulsionado perente Cuando me robe un beso, les corresponde a mí no borromancer. Creo que le apostaré oficialmente, confirmo que todo termina esto no tiene futuro. Se llama rutina, estás buscando ternura en una mujer Nada a querer. Y si vienes a buscarme, voy a ser sincero y mis primeras palabras serán un pequeño. Ya sé que más de mil veces he dicho estas cosas y que al final me regreso con cientos de rosas. Malas noticias. Van a cambiar las cosas. Ya no habrá más rosas. tú y yo todo termina no tus radios Regresamos a otros Sport, transmitiendo el Irapuato Guanajuato. Y pues Nacho, el viernes también, Marquito, el viernes por ahí vimos otro un partido de la selección mexicana. Creo que desde las épocas de la Volta, no veíamos un equipo tan... que jugara tan fácil, verdad. Bien la gente que viene de Europa, bien delimitada su función, por ahí, y más allá del respeto que me merece Rafael Márquez, Eh, yo creo que ya ya no ya no está Rafael Márquez para la selección ya se lastima muy fácil se lesiona muy pronto y ojalá eh, pues dentro de todos esos cambios en parte creo que Molina que fue un parte de Santos ex de América también y, una muy buena función eso me sorprendió bueno también entiendo que la falta de partidos moleros como eran antes bueno siempre quieres hacer algunos tipos de movimientos centro del cuerpo de otra manera no explico como todavía en catabús el centro delantero y tuvo su oportunidad y ya se llevió en el tres años pero pues ahí se supone que tienes a Herrera y a. Jiménez, ¿Sí, Jiménez para hacer esa función de centro delantero. En México parte con un 4-5-1, prácticamente, 4 defensas, 5 medios y un, un único centro delantero, en el caso de Chicharo, cuando se hoy. Pero pues la, la solvencia de la gente que tiene creo que fue bastante chavos de que hay bueno. Vean los extranjeros, ahora cómo vienen. Ahora ya corren. Corona, también un levotecatito, unos chicharro, bueno, unos 40 años, ha sido una corta. La gente ha admirado mucho porque corren, aunque falle lo más fácil y neta lo más difícil es. pero Pero ya, ya el equipo muy bien. Yo creo que eh, el grupo de los otros, que lo está haciendo muy bien mala que no le mala en que así no se gusta están más jugando con nosotros sin No. Sí, en su también. propio campo los afocaron cuando se se esperaba lo, lo contrario o pasaba lo contrario. Este. Yo pienso que eh, es un buen trabajo, yo creo que lo va a llevar a un buen cuerpo. Está calificando caminando. Realmente. Eh, juegan un primer tiempo o un segundo tiempo, pero el equipo está, está funcionando. Eh, sí, los han un jugadorazo, no creo que dure mucho más aquí en. México, y, y estaría mal que durara más aquí en México. Eh, muy buen jugador. La, chavo, ¿no? la potencia con la que dejó a los, a los, a los grandotes. ¿sí? Sí, no, no importó el físico, no importó nada. Los dejó, pero bastante... Y dije, no, no, realmente. Al portero con la pinta de la cadera, simplemente la y lo sacó, y, y, haciéndole ver que iba a tirar a segundo poste y, y lo fusil a primero y, y ni siquiera se pudo tener la reacción de ver que el portero de Canadá ya había tenido ¿Sí? Otro, ¿Sí? Otro, otras, otras buenas. Yo creo que fue el mejor elemento del, del equipo de, de Canadá. Vaya que no se achicó este chavo, losanos. Los no Vaya que encaró. Es un que no momento, es Nacho, cuando un muchachito pues va protegido por un grupo de veteranos. No te da la, la... Y... Y, y, oportunidad. ¿Sabes hacer? Ahora, ahora hay que verlo con otros, otra clase de equipos. Otra clase de equipos más. Hay, hay que ver, este, a qué jugadores mete, porque yo creo que me imagino que va a meter a los europeos. Que ya tiene la, la consistencia de las de, pues ya ves que, cómo son los partidos allá en Europa entonces hay que verlos ya si califican hay que verlos con otra clase de por ejemplo la Copa América Mira, vaya que dejó a Jiménez dejó en la banca por esta, pero, pero con otros equipos vamos Me refiero, vamos a verlo contra.. Ah, no digo? Contra eh, Colombia, contra. Son las características de cómo está, cómo forman el equipo, cómo, está cómo juegan? ¿Cómo juegan? ¿Qué me te me puede refiero? acompañar el delantero? Sí, sí. pero establecido. qué bueno que estén en su momento porque, porque juegan fácil y bien. No te la complican Práctica. ni nada La había guardado, que era el que más Encaraba sí, Y ahí todo. perdí una Mira. pelota ahí en el área Que por poco yo me, yo me Calavera yo creo que va a acabar el proceso Yo creo que este Azul ya se casó con este el Calavera yo me, yo me El tipo de juego que es el Calavera Aunque eso sí, del es tercer portero Pues yo mejor me llevaba a uno joven, me llevaba de Chiapas, me llevaba ya de plano latales, a Loco Borsal de la América que ya le quitó el, el puesto a Muy Buñoz, sí, sí, sí, ahí en Blando me formó ¿No el Ligoro de Terce porque creo que aquí con él no me lo vaya a dar un ataque acá en, en, en, en, en la liga local ahí en la banca entonces es la única detalle que yo veo ahí lógico Diego Reyes es Héctor Moreno, van a estar batallando hasta que no encuentren su, su ya su lugar como la pareja titular porque por años se acostumbraban a ser el, el acompañante de Marx, esa es la verdad, años que se acostumbraban a ser el acompañante uno u otro de, de Rafael Márquez ahora ya les va a tocar a los dos es que llevar ese, ese peso de la defensa central eh, Sí, lógico se descoordinan todavía, creo que fue de las partes que todavía pasaron por ahí eh, Talavera, pues yo creo que muy bien Talavera muy bien en, el, la en, salidas, hacer, todo, en las salidas, ¿no? en las anticipaciones Juega el área Completamente, pues la juega más que Corona, Corona está más clavadona allá atrás En el, en el marco En el pico a la iniciativa está casado Ya Osorio Con el proyecto de Talavera yo, Con lo que le ofrece Talavera como, como arquero Y pues sí, muy alto, muy fornido muy, muy seguro también Pero vad är det? Det är en slangen. Så jag tog det que Det är en slangen. Det är en slangen. en slangen. Det är en slangen. Det är en slangen. Det är en slangen. Sí, les ven los cambios, les ven las posibilidades. Hay apoyados por los medios, por ejemplo, que metieron, que metieron por por marketing, las monedas. Wow, soy, no no el soy un Bueno, eso ha también para no, no se nota el cambio. No te el cambio, dos, menos gritos, menos liderazgo, porque sí es la que piensa que aporta Marques todavía un, es un técnico impotente ahí adentro también. Bueno. Pues, que, que... que dirige, que ordena, que administra, que manda pero, pero todos, to todos, los jugadores la... deben de tener ese don de acomodarse entre ellos mismos que márquez les diga ahí hey, tú dices por acá dices me no estoy así me viene la circunstancia de la jugada pues la tienes que hacer como como vengan pues son partes que yo creo que herrera y guardado pueden hacer muy bien uh -huh. llevan ese rol en los equipos en los que juegan el, el que manda en PCB es guardado el que manda en el, el Porto es herrera apoyo por moreno que uh -huh. siempre va por por ¿Sí? atrás de ellos bueno, ¿Sí? Sí, así es entonces pues yo pienso que El siguiente mundial puede ser un buen mundial para México, más allá de las perspectivas que podamos crear, nosotros mismos cada cuatro años y de que nos presionen al mismo tiempo. ¿Por qué? Por la capacidad que están mostrando los jugadores que están, van a llegar en un momento de madurez física, futbolística, emocional muy importante, ya han guardado ya casi por regresar a México, quizá en esos, en esos, dentro de dos años. Es grande, guardado. No, Tiene 30 años por ahí, 29, 30 años ya por ahí. ¿Tiene la edad todavía el Sí, para mandar, este, para mandarlas. Ahí está la prueba, está. Él es el que manda en el PCB, así de sencillo. Se sí, sí, manda en el PCB, Herrera un poco más joven, también yo creo que puede, puede estar ahí. Lo que corren, lo que hace. Sí. Y la importancia de estar en Europa, también de todos ellos, marca mucho la diferencia. La experiencia. De la experiencia. Y ya no nomás de que entrenen allá o de que los, los estén en algún equipo entrenando, sino de que estén jugando eh, cada semana. les ayuda mucho. ¿no? Les ayuda muchísimo más. ¿Y se nota, se nota en la selección. O sea, no, no son jugadores que entren, no se nota en el un poquito más de que entra y sale. A veces es titular a veces. Pero también... El Catisto, pues es un jugador diferente, prácticamente igual que los Anos. Son jugadores a lo mejor más ligeros, pero con, con una habilidad... Le pintaron la cara a todos ahí de gatito yo inteligencia ja, el jugador a barrer con todo y dice, lo dejó ahí haciendo para <ríe> ¿Sí? Sí, no se oh, de la cintura ahí Y, el ombligo, y, el el para y al otro que se le mete el balón entre las piernas y el portero para si puede reaccionar un cañonazo probablemente para que 130 kilómetros por hora a esa distancia, pues antes el portero se atrevió a meterle la, la mano por ahí. Vámonos al último corte, Stephanie, y regresamos aquí a nuestro caso. Sånn y jag såg i dina ögon. Vi krossade båda och såg i varandra. Vi krossade sobre mi boca, mis ojos en otra cosa Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar i varandra. Vi krossade båda och såg i varandra. Vi krossade båda och såg i varandra. Vinas al filo de mi precipicio fingiendo sal y ganas son una roca, las cosas que no se tocan, se empiecen al gato a explorar los teclados de tus suspicas. Me deslizó tus problemas, mi cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corres mucho más. Aunque me interesas, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar. No me sacuestan tus labios, tararean suspiros, me no debería saberme tentado, te gusta jugar. No con fundas la dulzura con la temperatura Pero que yo nunca te imagine ni si en esta Italia cenente Pero yo te te conozco y sé por dónde vas Lo que le no, no toqué la paz ay, ay, Me corro un paso atrás Pero mejor es muy tarde para echar atrás Tan fácilmente se retombrará. Tampoco soy facilito. facilito. facilito. Más. ...un pasito delado, un pasito fördra sig. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te pinta con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas. Hoy tan fácilmente se dejen drar. Donde voy, dollo, es lo antes. En un, un pasito del aero miedo Corre mucho más Si te quitan los zapatos Corre mucho más Te doy cuerda Y aunque me interesa No soy una de esas Cuarta bala el vale, muñequito A mí dame copa Que tan fácilmente se juega en roda Regresamos a, sur, a esta última parte ya de, del programa. Y pues eh, mañana martes aquí en México, en la Ciudad de México, vamos a ver a Canadá en la altura. A ver cómo, cómo reacciona. Si ya se andaban ahogando ya en su propia tierra, ya en Canadá, a ver cómo reacciona acá en la altura de la Ciudad de México. Yo creo que México les pues, puede meter cinco mínimo mañana en este. Lo del récord del chicha pues tarde temprano se va a tener que supera supere a Burguete como... Máximo goleador de la retrocesión. 45 goles. Mm. 45. 45 ¿Qué va 43. Le sí. ¿Sí? sí. faltan 4. Sí. 3 goles para superar. 4, ¿no? Dos para, para, para empatarlo y uno para superarlo. ¿Sí? Eh, no va a conseguir, Carlos en lo va a conseguir. Y En menos tiempo, creo no que en menos tiempo. Porque si no pasa después de los 30, vamos a jugar con...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 con esta situación del chichero creo que lo va a conseguir y el funcionamiento de México cada vez tenga más variantes porque definido ya está prácticamente quienes van a estar de aquí hasta que se llegue el mundial eh, el, el que está sufriendo es el otro lado el del otro Gutiérrez ¿verdad? ¿están en Amistosos ahora? En Amistosos están no, preparándose, preparándose. ya empezó el juego eh, ya, ya va ya va nos vamos a verlo okay que quede del primer pero tiempo presto. y la parte del segundo eh, muy, y es difícil porque está, es un equipo que se le va a exigir por lo menos que vuelva a llegar a la final o que perdiera las medallas otra vez el olímpico pero pues yo estaba viendo el equipo sí hay muchos jugadores que, que están jugando ya como titulares El Carlos Salcedo, el Jordan Silva, los de ¿En se el el que de Estados Unidos, también González. De delanteros, pues yo creo que jamás se aproxima una titularidad y desde que está en Querétaro no está jugando a titular, ni juega esa posición, porque siempre la aventaron para los lados. Carlitos Fierro, sí, pero esa serie de Carlos Fierro se ha jugado en Chivas, se ha jugado en Querétaro con Carlos, pero jamás en ese lapso de ya prácticamente de cinco años, desde que jugó el ideal infantil del 2011 que no ha jugado de centro delantero ni se ha caracterizado por ser un goleador nato eh, eh, ah, por ahí aparece el Pontito González no ha trascendido este partido así es, aparecen otros jugadores importantes, Pizarro de, de, de, de, el de Pachuca, Pachuca. Eh, jugadores interesantes que están, jóvenes que están apareciendo pero pues sí falta falta mucho falta mucho para que se logre la, la medalla no creo que lleguen o que, depende de los refuerzos Por ahí, si logran completar algún buen centro de delantero, no creo que Chicharo vaya a jugar la, las olimpiadas. Bueno, ¿quién sabe? ¿El chevo este que metió metido el gol? ¿El marco bueno? No, el meteoro contra Canadá. ¿El Tecatito? Bueno, el Lozano no, El Lozano, pues él puede jugar, aunque por lo visto se lo van a llevar a los más llenos en la Copa América. El que dice el que quiere jugar las dos, ¿no? Pues sí, pues sí pero ahí va, va a depender de, de, su, de, de su equipo que lo vaya a mandar a jugar. ¿o chuca, ¿no? Por reglamento, o, o si no lo venden. Bueno. Que si lo venden ya acabando el torneo, pues ya difícilmente su nuevo equipo lo va a dejar ir a jugar Los dos torneos, probablemente no me los deje jugar uno de los dos. Son detalles que pues deben de presentarse. El segundo tiempo, el primer tiempo.. No, no, pues sí, no partido, el segundo lo El primer tiempo. tuvieron Pero no hay que demeritar a los japones. Japones jugó muy bien los borraron este, yo por ahí muchos de los que jugaron el primer tiempo no creo que vayan a estar en la lista final de jugadores de de México no sabían lo que se estaban jugando o no, no, que no se los sentía conscientes de que se estaban de que se están jugando un un puesto, puesto. por ahí en, el, en, la, en la selección olímpica por ahí muy cuidaditos algunos y se pues, hicieron ver mal hicieron ver bastante mal el portero este González tuvo unos buenos aparatos ahí abajo a él el rin, rinconcito como es el perro Bermudes, que sacar muy buenas, muy buenos balones y pues también hay que, hay que esperar, este fin de semana ya se reanuda la, la liga nuevamente, ya las últimas jornadas también ¿sí? sí. sí. hay que esperar que, cómo se recomoda por ahí la venta de chiapas pues es las cosas que ya se están hablando del Aguares hay varios grupos que están interesados en la compra de Y no para que el equipo se quede ahí, Morelia también tiene sus conflictos. También no se puede tener conflicto, no. Pero es que ellos lo quieren vender a alguien que se quede con el equipo en Morelia. Y las propuestas que ha habido son para llevarse el equipo fuera del estado de Michoacán bueno, bueno, hasta, hasta Irapuato lo has mencionado. Entonces pues hay que esperar el final del torneo. Jaguares sí, con muchos conflictos por los dueños, los López Charboy, que tienen al pueblo y tienen al, al Chiapas. Aparentemente va, se va a vender al equipo de, de Chiapas. Y pues por ahí ya levantó la mano, hasta donde sabemos, el, el proyecto este que tiene Celaya. La gente, de Celaya es desarrolladora del fútbol. Eh, también ayer ya se habló que a lo mejor de Dorados no descienden, comprando la gente de, de Chiapas, precisa, precisamente. Y en la liga de ascenso, pues viene muy fuerte el Leones Negras. Viene muy muy fuerte viene, ya calificó a la falta de tres jornadas para que termine el... La Liga de Ascenso prácticamente conservó su misma base de jugadores que teniendo de, de primera, incluyendo algunos de los jugadores. Ahora sí mete goles a Nangono, ahora sí está metiendo goles a ¿no? ¿Un, no? un ecuatoriano. Luisa Nangonó, anda metiendo las iguas allá con los, con los leones negros. Sonó no, como africano. ¿sí? Sí, sí, anda metiendo goles. ¿sí? Y, y el campeón vigente que es el Bravos de Ciudad Juárez, pues que es un equipo que es muy irregular, muy, muy irregular realmente. Y pues ya para esa parte, esperar qué es lo que viene para, para el equipo sanciones, sin duda, en internos, si no es hay sanciones en, el, en, el, en, el, en el interno, pues. A ver qué pasa. porque ya. Pues en el, ojalá, ya ¿eh? porque esa situación no se puede repetir en menos cuando están ya en la parte. En la parte liguilla, de liguilla que ya. Hay que resolver esa parte de con, con otros que están borrados ya también en del, del... Hay que pintarse, hay que hacer equipo, hay que sí. ser compañeros. Hay que iros, sí, asaditos, de todo. Sí, sí, sí, hay que diriman. En los asados es donde se se resolvían todos los conflictos. Nada de entrenador ni nada, no, había, jugadores, no. había, había este, jugadores ya grandes, ya veteranos. Bueno, no, no grandes, ya veteranos que. Hablo de Florio, de Machu Max Villalobos, de Mario Rey, de muchos que nos aconsejaban. ¿Qué se cree chamaquito? ¿Qué se cree bueno, todo eso tiene que seguir sin sí, se, se, claro, se sí, hacer, hacer equipo, hacer, sí, hacer. hacer, y, por el bien de y derramar una campaña de, Messi, de Ronald Mech, el 10 la pata. claro es. Y el entrenador tiene mucho mucho mucho que ponte un 70 80 claro, porque, de corazón 90 90 90 90 90 se deja 90 90 Eso 90 90 se deja, 90 deja 90 90 90 90 90 es 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Hay que resolver eso, hay que resolver en bien el equipo Y en esta semana y en esta semana exactamente, porque se vienen tres finales prácticamente para lograr un buen, una buena posición Porque no era fin de que entre de octavo, cuando te va a tocar uno de los equipos más fuertes Cerrando pues, allá, y, y tiene que estar en un buen lugar para que pues, por lo menos el Sergio León Chávez a un medio estadio logre hacer esa presión, si así la hacen, con un. cómo se maneja. El... ¿Es, es que se ¿es sacan. Es, es, ya... No, eso es global. Es la, las tres zonas, entran ahí y se eliminan los equipos que son familiares así es como se hace, la, eh, la pequeña situación es esa que aún con eso, del 1 al 11 del 1 al 11 hay 4 puntos Llevamos de... a 1, 3, 4 puntos pero ayer la ocasión hasta se metió ya el Tepatitlán en la zona de, de calificación, de calificación. Me está viendo que 23 ¿no? 23, 24, 24. 24. Suele quedar zona de calificación. Suele quedar zona de calificación. Está ahí por el 7, pero ah, trasito. Ya empatados en puntos traen otros con menor diferencia de goles y otros que están en punto. Pero ya todos los partidos parejos. Ya, parejos. Ahorita por ahí algunos les va a tocar descansar, al Pioneros de Cancún, que son de los equipos que están arriba. Y al, al Tampico también que le toca descansar su fecha pero pues sería perder tres puntos. Irapoto tiene que ganar esos tres puntos, no estar atendiendo hasta o que pierden los demás, sino claro. ganar sus tres partidos y ya olvidarse ya de, de, de esta situación. Ahora, cuando Irapuato está más bajo presión, cuando más fallar. Es que desde el torneo anterior y este torneo, cuando de repente está más bajo presión, que debe de ganar o que puede ganar o de que se puede ir en solitario en, en la puna, es cuando menos Y ahora con esto que sucedió... El... Y ahora con esto que se tiene que arreglar, si o si, ojalá de ellos ya no Ya que siguen puestos puesto los pantalones, todos, a la parte de culpa que les toca porque realmente, si se llega eso es porque uno u otro tiene parte. Y no es de culpa de uno. Yo creo que hasta hoy se puede arreglar eso, ¿sí? porque saliendo de la cancha, anda no, más caliente que las aguas de... Termales, ya ¿no? no se da <risa> bueno. ¿Se da, Nacito? Sí, sí, ándale Pues bueno, nos. Pues, vámonos Es todo por el día de hoy Nos vemos por aquí el viernes Ya veremos los resultados de las elecciones eh, Y ya veremos eh, pues, Gracias, Stephanie Gracias, buenos días Gracias, buenos días